Lo que sí decimos que nosotros estamos dispuestos a acompañar en una situación tan difícil, pero no puede ser una vez más a costa de los presupuestos provinciales. Miren, eh, subsidio al transporte fueron absorbidos por las provincias argentinas. En el caso de San Juan, son mil millones de pesos al año para que no tengan que pagar eh, mayor costo en el pasaje los, los, los usuarios del servicio en la provincia de San Juan. Subsidios a la tarifa eléctrica, eliminación de los fondos de las soja. Han sido una serie de medidas que nosotros... La, bueno también obviamente han sido un, una Policía a la, a, la, a la ciudad que obviamente eso no ha sido para el resto de las provincias ha sido una serie de medidas que nosotros las entendemos casi lógicas hasta hasta que llega un punto que, que obviamente eh, vulnera o altera los presupuestos provinciales ¿no? no no todavía primero vamos a conversar los gobernadores